Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, estás dispuesto a que hoy Dios te enseñe algo nuevo. ¿Sí? Y una cosa es estar dispuesto y otra cosa es hacerlo. ¿Sí? Como dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, el día de hoy Dios quiere continuar dándonos una enseñanza y con esto cierro el ciclo de cuatro domingos en los cuales el Señor nos marcó como iglesia, el Espíritu Santo nos está marcando como iglesia cuatro puntos esenciales para este año, ¿cuántos saben que este año es un año sin límites?, Yo lo sé y yo lo tomo y yo lo declaro y yo declaro que mis días son, se extienden, que mis horas se extienden, que mis minutos se extienden y que yo aprovecho al máximo este año para la gloria del reino. ¿Tú lo, tú lo recibes? ¿Sí? ¿Tú lo crees? Bueno, este es el último punto, el cuarto punto en el cual Dios nos ha dado para caminar en este año. O sea, ¿recuerdan cuáles son los otros tres puntos? El número uno, ¿cuál era? Fue... Temor de Dios Voy a hacer un breve repaso, temor de Dios ¿Qué es temor de Dios? ¿Es tenerle miedo? No Es Quedar pasmados Ante su belleza Y su grandeza Y es el temor de ese temor se, se convierte En una admiración de ¡Wow! ¿Sí? ¿Ok? Número dos, ¿cuál fue? Lo segundo que hablé Amar al prójimo Sí, estoy hablando como iglesia, todos debemos temer a Dios, o sea, admirarlo, amar al prójimo, aunque nos cueste, ¿sí? porque nos cuesta, no se hagan, no se hagan los santos, quítense las aureolas. yo sé que les cuesta amar al prójimo, y sobre todo cuando nos hieren, sobre todo cuando hablan mal contra nosotros, sobre todo cuando nos defraudan, Y tenemos un desencanto con la gente Es difícil amar al prójimo Pero ¿sabes qué? No imposible ¿Sabes por qué no es imposible? Porque tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros Y Él hace que hagamos y cumplamos los mandamientos de Dios Así que si es un mandamiento de Dios El Espíritu Santo que está en ti y en mí Nos ayuda a amar a nuestro prójimo ¿Ok? Así que no se haga hay que amar al prójimo. Número 3, qué hablé el domingo pasado. Que ya no me acuerdo. ¿eh? Santidad. Claro que no me acuerdo, ¿no? Si me debo de acordar, claro que sí. Santidad, punto número 3 para este año. Temor, amar al prójimo, santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Wow, y sabes que la santidad no es gravosa. No es un peso, no es una carga. ¿Sabes por qué? Por la misma razón que puedes amar a tu prójimo. Porque tienes el Espíritu de Dios viviendo en ti. Entonces el Espíritu de Dios es esa vocecita que te dice, eso que estás haciendo está mal. Voy a decir algo, pero O lo mejor puede ser esa voz que te dice, no estás mal. ¡Ey! ¡Pum! ¡Pum! ¿por qué? A veces pensamos que el Espíritu Santo nos va a dar sin dulce, ¿no? A veces nos da con el bat también. Porque nos ama. Porque nos ama. Acuérdense, todas las cosas Dios las hace para nosotros porque nos ama, ¿ok? Y hoy, hoy voy a tocar el cuarto punto en el cual, entiéndame Iglesia, queremos caminar este año en esos cuatro puntos. El cuarto punto es algo. Que está tan arraigado en nosotros Que Dios quiere trabajarlo en nosotros Para que podamos entrar en una nueva dimensión Una nueva dimensión Voy a entrar hoy En una nueva dimensión ¿Y sabes cuál es esa dimensión? ¿Sabes cuál es? cuál dime ¿Cuál? Dime cuál ¿Sabes cuál es esa dimensión? El dar Y te voy a, voy a hacer una aclaración. Esto hablar del dar, yo no les voy a lavar el, el coco, como por ahí dicen, hay unos buenos amigos que nos lavan el coco y después damos y damos y damos y nada más sostenemos ahí al pastor o sostenemos esto. No, no, no. Vamos a entrar en una dimensión de dar y quiero que ustedes aprendan a dar. ¿Sabes por qué quiero que aprendan a dar? Porque es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios. Dios nos manda dar ¿ok? ¿estamos de acuerdo? Sí. entonces hoy voy a tocar puntos así que, que les van a hacer y fíjate te voy a decir una cosa, no va a ser puntos que te van a hacer que te duela esto, la cartera ¿sí? o si necesitas que te duela, pues bueno, ahí te va que te duela, ¿no? pero vamos a Deuteronomio 15 del 7 al 11 Deuteronomio es de los primeros cinco libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio ¿Ok? Ya lo tienen Deuteronomio 15 del 7 al 11 dice Cuando haya en medio de ti Menesteroso ¿Qué es menesteroso? Alguien que está en necesidad No quiere decir que es un pobre ahí que no tiene nada o que está sucio, que está tirado. No, es alguien que está en necesidad. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, fíjate lo que dice, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre sino abrirás a él tu mano que dice liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite wow ya con eso ya nos podemos ir No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, o sea, con libertad, no reteniendo nada, y en efecto le prestarás lo que necesite, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, ¿qué significa esto del pensamiento perverso? Es, ay, porque le voy a dar, ay, ¿por qué no? a trabajar, Ay, no pues mira, claro si es un flojo, exhórtalo a que trabaje, ¿no? pero si ves la necesidad no hay en ti pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, yo te voy a explicar qué es el año séptimo, el de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, o sea, necesitado para no darle, porque él podrá, fíjate, la persona que está en necesidad podrá clamar contra ti al Señor y se te contará por pecado. ¡Guau! ¡Wow! Cuando Dios, o sea, me, mira, créeme, cuando yo vi esto, yo dije, ¡ay! ¿Cuántos, escúchenme, seamos sinceros y honestos? ¿Cuántos de nosotros no de repente hemos pensado, ¿por qué le voy a dar? ¿Por qué le voy a dar? Y muchas veces hasta escuchamos la voz de Dios y nos impulsa el Espíritu Santo, a, le tengo que dar. Yo siento darle, o sea, no sé, voy a hablar así al aire, ¿no? pero, pero yo siento darle este celular a, a Linda, pero ¿por qué se lo voy a dar? Si a mí me costó, yo trabajé, yo sudé, yo hice, yo todo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. ¿Por qué le voy a dar? Dice él podrá clamar contra ti al Señor y se te contará por pecado. ¡Wow! Y luego continúa diciendo, sin falta le darás. Sin falta le darás. Y no serás tú, vale! conste que es la palabra. Yo no lo estoy diciendo, ¿eh? por favor no digan así, el pastor dijo, ¿eh? César dijo, y... es la palabra, léelo le, en, tu, en tu Biblia. Dice, no serás mezquino de corazón. No serás mezquino de corazón. O sea, no seas gacho. Cuando le des, o sea, no le des a cuenta gotas. Ok. Porque de ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos. Y en todo lo que emprendas. Wow. Bueno, voy a seguir hablando. voy a terminar de leer porque es que me emociona esto, me enseña. Y yo quiero transmitirles a ustedes esa enseñanza que Dios me ha dado. Y, y, y créanme, no es fácil caminar en esta dimensión porque uno tiene sus cositas. ¿Y por qué te voy a dar mi blusa que tanto me gusta? ¿Por qué? ¿Qué te voy a dar estos zapatos que me compré que me compré en San Diego? ¿O a dónde fue en Houston? ¿La ley? ¿Por qué te voy a dar esto que me gusta? ¿Por qué? Dice, Dios te bendecirá en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesteros. O sea, no va a faltar quien necesite ayuda en medio de la tierra. Por eso, y yo lo puse aquí y lo recalqué así en negritas, dice, yo te mando. O sea, no, señor, es como que me hago como que... ¿Cómo dicen? Como que la Virgen me habla, ¿no? O sea, como que me hago, que, que me distraigo. No, aquí Dios dice, yo te mando. O sea, si no entendiste lo que estaba arriba, yo te digo, yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. No hay para hacerse ni para izquierda ni para derecha. Escúchenme, iglesia, es tan importante que todos nosotros me incluyo, todos nosotros entremos en esta dimensión de dar, porque es un mandamiento de Dios. Estoy hablando de un cuarto mandamiento y son 613 mandamientos los que hay en la palabra, pero solamente estos cuatro mandamientos es lo que Dios está poniendo delante de nosotros como guía este año. Escúchame, el deseo natural que tenemos tú y yo, el deseo humano es protegerte, ¿estás de acuerdo? Es ser autosuficiente, es trabajar para yo tener y, y pues yo ya tengo, ya me compré mi pantalla de plasma, y ya me compré mi carro del año y yo y me tengo y y acá y acullá y es tener, tener está en nosotros el el el ser así como que pues para acá, ¿no? Y tú y yo, fíjate, bueno no sé si todos ustedes, pero yo sí lo he estado, pero yo creo que todos en algún momento hemos recibido de alguien. Tú has recibido de alguien en un momento de necesidad has recibido a alguien. Escúcheme, cuando digo momento de necesidad no piensen nada más en dinero. Cuando estoy hablando de dar no piensen nada más en, en dinero. Si desconectense de ese de esa programación que tenemos del mundo que todo es dinero, dinero, money, money, money y con dinero baila el perro. Eso es lo que han querido meternos en la cabeza. Cuando hablo de dar y de recibir no nada más es dinero y ahorita lo vamos a ver, pero muchos de nosotros nos sentimos fuera de lugar cuando recibimos, ¿tú te has sentido mal cuando alguien te da algo? cuando tú tienes necesidad y alguien te da algo, ¿te sientes así como que apenado? yo sí lo, yo, yo sí, yo sí me he sentido así, ¿eh? yo se los digo sinceramente yo sí, así como que, sí me da pena ¿no? y bueno, pues gracias ¿no? y, y bueno y ahí te invito a mi humilde casa ¿no? este, bueno, y, Yo los invito a mi casa, pero no a mi humilde casa, porque mi casa está llena de riquezas, porque el rey de reyes derrama sus ventanas, abre los cielos y derrama sus riquezas. sobre el... Entonces mi casa no es una casa pobre. Ojo con lo que hablan. ¿eh? Te invito a mi humilde casa pues? pues sí. Si eso es lo que quieres. ¿eh? Te invito a mi casa, ven. Aquí habita el santo de Israel. Aquí habitan hijos de Dios. ¡Wow! Entra al santuario. Pero bueno, estoy viendo el tema más bien preferimos, o sea, nos da pena cuando recibimos algo, más bien preferimos recibir de lo que ganamos, de lo que trabajamos para nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué satisfacción es cuando tú ganas un dinerito y tú pues dices, bueno, pues que, ay, pues, me voy a comprar esa camisa padrísima de Sara que me gusta, ¿no? Y vas y te la compras, ¿no? Pero ¿qué tal si tú ya llegas con la camisa así toda pues, ya aluida y, y demás y todo, y de ver, realmente alguien llega y te ve y te dice, ten, Te doy una camisa, ¡ay! ay, pues sí, ya me vio, y pues qué pena, y, y ay, pues, ya me vieron que estoy, soy pobre o que estoy necesitado. ¿No se han sentido así a veces? Yo sí me he sentido así, pero no es malo sentirse así, está en nosotros, pero yo quiero el día de hoy enseñarles a que cambiemos nuestra forma de pensar, tanto en el dar como en el recibir. Es un mandamiento de Dios. Derivado de la necesidad y de las circunstancias nos encontramos muchas veces en una posición de recibir, nuestras reacciones generalmente de mortificación y pena, la pero sabes que la palabra de Dios, esa palabra, esa Biblia que tú tienes ahí es agudamente sensible, agudamente sensible a la precaria dinámica que hay entre quienes tienen y quienes no tienen. La palabra de Dios es bien sensible, agudamente sensible en tratar esos temas. Por eso es un mandamiento. ¿Sí? ¿Me siguen? La Biblia tiene una palabra hermosa en hebreo para el acto de dar al necesitado. Y hoy vas a aprender una palabra en hebreo. ¿Quieren aprender una palabra en hebreo? Se las diría en alemán, pero no sé alemán. La palabra en hebreo es Se da acá, se da acá diríamos en español. <risa> Pero la palabra se escribe, si la quieres escribir y estás tomando nota es T Z E D A K A H Se da acá, se da acá. Y gracias a Dios porque somos mexicanos y podemos adaptar todo y podemos decir se da acá. Si sí, así vi se da acá repítelo, se da acá. <risa> se acá. Ok. La, la Biblia cada vez que habla de dar, en hebreo está escrito sedaká, Y hoy en día se traduce esta palabra sedaká como caridad. Pero cuando hablo de caridad, ¿en qué te enfocas? En dar, pues bueno, lo que te sobra, ¿no? O como por ahí dicen, en dar una limosna, ¿no? ¿sabes qué? Dios no es un Dios de limosnas, es un Dios que da y da abundantemente ¿sí? entonces Sedaka, más que la traducción como actualmente la ponen es caridad originalmente sedacá quiere decir justicia justicia, ¿qué tiene que ver la justicia con dar y recibir? bueno, Sedaka se traduce como justicia. Escúchame bien, y esto es bien importante, y quiero que tú te lo lleves hoy para tu casa y lo medites. Bueno, todo esto, pero en especial esta, esta parte, Dios selecciona a ciertas personas como agentes para desembolsar su generosidad a otras personas. ¿Sabes qué? Tú y yo somos agentes de Dios. Estás de acuerdo? O cómo van a hacer 007? No, esa es la división imposible. Me encanta esta combinación porque somos cin cin cinéfilos, ¿no? Pero tú y yo exactamente así debemos de sentirnos alegres de que somos agentes de Dios, no nada más para llevar su palabra y todo, sino para, somos mayordomos de la generosidad de Dios. Todo lo que tú tienes hoy, Dios te lo ha dado, pero ¿cómo crees si no me has visto cómo me he sobado el lomo? ¿No has visto cómo yo hago y vivo y deshago y todo? ¿Sabes que Por la gracia de Dios lo aceptes o no lo aceptes lo que tú tienes hoy en día Dios te lo ha dado entonces tú eres un agente de Dios para desembolsar su generosidad a otras personas entonces cuando tú y yo estamos en una posición de asistir a alguien más no nos comportamos como el mundo bueno a veces sí Pero no nos debemos de comportar como el mundo que nos sentimos altruistas. Oh, cómo soy altruista, ¿no? Como yo, yo vi y vi y oh, soy altruista, ¿no? Que, que, reconozcame, ¿no? La Fundación César Sosa, ¿no? Porque es tan altruista, ¿no? La Fundación este, Ricardo Carrera, ¿sí? A, a los perros este, necesitados, ¿no? No sé, ¿no? Dejó toda su herencia a, a su perro sac, ¿no? No, no, no. No, no nos comportamos altruísticamente ¿me entienden? en otorgar algo que por derecho es nuestro cuando tú lo haces altruístamente tú dices yo tengo esto y yo tengo la capacidad de decir ah pues es mío, es mi derecho porque es mío y yo me lo gané entonces yo te lo doy a ti eso es un altruismo como el mundo lo conoce, pero sabes que más bien tú y yo escúchame bien, estamos haciendo justicia justicia, no tu justicia sino justicia divina ¿por qué? porque tú eres agente de Dios ¿ves la importancia? ¿ves cómo te cambia el que hacer? no nada más es dar y que todos me vean, ¿vale? vean cómo vi vean, vean, no, no, no. mira Dios Dios se vomita con esas cosas eso eso Dios da estás haciendo justicia distribuyendo los dones que Dios nos ha confiado en el camino y en la forma que Él quiere no como tú quieres no como tú quieres No lo limitado a esta cabecita en que, bueno, yo pienso, es que es así mejor. No, como Él quiere. Por eso debemos estar conectados, tan conectados con Él, con su espíritu, para saber y conocer y sentir el corazón de Dios y poder ver con estos ojitos, que los gusanos se van a comer, como dicen por ahí, ver con estos ojos la necesidad de mi hermano. Tenemos que tener la sensibilidad espiritual y sentimental y todo lo que le quieras poner ahí para yo poder ver y ver la necesidad. Escúchame, si tú como hijo de Dios, como hija de Dios, no estás teniendo esa sensibilidad, tu corazón está endurecido y necesitas acercarte al Rey. De él. Así como ahorita decimos, estuvimos adorando y todo, necesitas acercarte a Él porque entre más te acerques a Él, dice yo quitaré ese corazón de piedra y pondré un nuevo corazón y pondré, quitaré, cambiaré tu espíritu y pondré un nuevo espíritu y por si no te queda y, si no, y te falta pondré aparte mi espíritu sobre ti tú y yo por eso es es directivo, estos cuatro domingos han sido directivos temor de Dios amar al prójimo, santidad y dar Es directivo Estamos haciendo justicia En la forma y el camino Que Él desea Sed acá Salmos 85 Del 10 al 13 Salmos 85 del 10 al 13 dice La misericordia y la verdad Se encontraron Y me encanta Como dice aquí La justicia y la paz Se besaron." Tú eres un portador de justicia cuando tú aplicas la justicia de Dios y tú ves la necesidad de tu hermano y tú agarras y, y, y suples esa necesidad, escúchame no estoy hablando de dinero, no estoy hablando, o sea puede ser dinero, puede ser cosas materiales, pero puede ser un consejo puede ser un toque, puede ser algo que la persona necesita, cuando tú haces esa justicia, ¿sabes qué hace? ¿qué pasa? dice la paz y la justicia se besan ¿Qué obtienes al dar? Paz Un beso de paz, yo quiero un beso de paz De mi Señor Yo quiero un beso, ¿quieres un beso de paz de, de Jesús? Haz justicia ¿Pero con qué? ¿Justicia qué? Y, y de repente ¡pum! nos metemos a, al término Legal de justicia, no El término de justicia de Dios es Dame Sed acá Dame acá <risa> Sedaka, ok Y generalmente asociamos El mandamiento de Sedaká, O sea el de dar, con el dar dinero Pero sabes que Este mandamiento no nada más Haz cuenta que el dinero es Por eso no les lavo el coco No, aquí no se trata de lavar el coco Porque el mandamiento de Dios no nada más Es el dinero, créeme que el dinero es La parte más pequeña Un porcentaje muy pequeño El mandamiento abarca Todas las formas de bondad todas las formas de bondad sabes qué? una sonrisa un toque especial un estás bien te sientes bien te noto un poco de caído todo tipo de bondad es el mandamiento abarca mucho más acá puede ser tan sencillo y básico como el ayudar a alguien a levantar algo. ¿Cuántas veces has visto formado en una fila que a alguien se le cae algo? Ay, muchísimas gracias. ¿no? de qué para servirte. ¿Sabes que estás mostrando la justicia de Dios? Ay, no, quién sabe, mira, quién sabe si se lavó las manos y bájala y no ya lo vi. Sabes qué? ahí ya no eres agente de Dios. Puede ser algo tan sencillo como esto o levantar o llevar una pesada carga con tu hermano. Y, y Jesús va más allá y te dice, si te piden llevar una milla, lleva dos. ¡Wow! Dar justicia de Dios. Pero se acá también toma formas que son digamos un poquito más espirituales. Por ejemplo, Y ya lo dije, animar a un amigo que está deprimido O compartiendo, ¿sabes qué? Compartiendo, ¿sabes qué? El conocimiento que tú tienes Tú tienes un conocimiento de Dios Tú tienes un conocimiento de la paz de Dios Del amor de Dios, de la salvación Tú tienes un conocimiento que puedes compartir Y a veces, mira Cerramos nuestra boca por pena. Porque no hay nada. O sea, decir esto, por esto, por lo otro, por no sé, no sale la esquizofrenia, la esquizofrenia. ¿no? Es que es que es que es que es que es que. Tú puedes compartir el conocimiento que tienes, tanto de la palabra, tanto del reino, pero también, por ejemplo, si tú ves y tú trabajas en una empresa y tú ves al otro que está batallando con algo y tú sabes cómo hacerlo, que dices, jajajajaja pobrecito ja, ja, que aprenda que aprenda yo me sobe el lomo a mí me costó ¿Por qué me voy a decir cuántos han dicho cuántos han dicho es más me cierra tus ojos padre en el nombre de jesús señor hoy te pedimos perdón señor Si hemos limitado o acortado nuestra mano Si hemos limitado o acortado el consejo Si hemos limitado o acortado Señor La palabra de, de, de salud, de paz Señor Padre si hemos acortado inclusive nuestro dinero Nuestras pertenencias, lo que tú nos has dado Padre perdónanos en el nombre de Jesús Por no cumplir tu mandamiento Señor perdónanos Queremos agradarte a ti Queremos honrarte a ti con nuestras acciones, con el amarte guardando tus mandamientos, ya lo dijiste tú Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos, Señor en esta hora te pedimos perdón, restáuranos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, Jesús aboga por nosotros al Padre, y perdónanos y límpianos con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús, Amén. compartiendo el conocimiento o pensamientos o consejos que tú tienes con otro. Escúchame, cualquiera que sea la forma que tome, sed acá, o sea, del dar. La palabra de Dios pone atención en una cosa, escúchame bien, cuando das, y Dios pone en tu corazón dar lo que sea, debe de haber algo que, que sea un eje en ese mandamiento. ¿Y sabes qué es? Preservar la dignidad y la autoestima del que recibe. Es una piedra fundamental en la palabra de Dios. Si tú das y se lo cantas, cantas malas rancheras. Si tú das y le dices, ¿qué, qué compra? ¿Sí? No, qué lo que estás haciendo es tienes que entender que la persona que recibe puede estar en un estado de depresión puede estar en un estado de, de, de que le dio pena que le dio pena pedirte algo pedirte ayuda o inclusive se avergonzó de recibir eso no porque no lo quiera no porque no lo necesite sino porque todos en un momento nos sentimos mal por eso lo mencioné al principio pero ¿sabes qué? Debemos, como piedra fundamental de este mandamiento, como piedra fundamental de esta iglesia, preservar la dignidad y la autoestima de la otra persona. No se vale que llenas la dignidad, no se vale que digas, ah mira, viste lo que yo te di, porque lo que yo te di, mira, así, a este ritmo brincas. ¿No? ¿No? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Es una piedra fundamental. En, en base a esto, tengo aquí una lista de ocho niveles en el dar. ¿Quieres aprender a dar? Digo, porque es muy fácil, este dar y dar y se os dará, ¿no? Y redil, ¿no? Y, y, Bienaventurados, mejor es dar que recibir, ¿no? Bueno, okay, dar. Pero ¿qué, qué, ¿qué es dar? Y todos nos enfocamos en este mundo actual, en este 2010, todos nos enfocamos en el dinero. Tenemos una influencia capitalista. Y no estoy criticando sistemas Pero tenemos una influencia en la, Influencia Influencia no tenemos <risa> No tenemos en el nombre de Jesús nada Aquí no nos toca Dice ninguna plaga tocará tu morada. Entonces nada de en influencia Tenemos una influencia Influencia Sí, okay. <risa> Tenemos una influencia En, en la cual somos eh, eh, Llenados de tanta información En la cual estamos yo, yo, yo, yo Para mí, para mí, para mí, para mí pero nadie nos enseña a dar se nos enseña que tenemos que dar nuestros diezmos, dar nuestras ofrendas ok, escúchame algo que nosotros hicimos y aquí está, están mis hijos donde bueno, está César bueno no está César nada más porque Andrés está dando clase y Josué está en clase pero en la casa de ustedes no en su pobre casa sino en la casa de ustedes tenemos una cajita que en hebreo está escrito sedacá. En cada casa del pueblo de Israel hay una cajita de esas. Y a los niños desde chiquitos se les enseña, y eso es lo que nosotros hicimos con nuestros hijos, que de lo que recibes, das el diezmo. O sea, recibes diez pesos, el diezmo es un peso. ¿Cuánto te queda? Nueve pesos. Bueno, de los nueve pesos que tienes Da ofrenda De corazón Sí Ofrenda al Señor Entonces De los nueve pesos da algo de ofrenda ¿Cuánto te queda? Pues no sé, depende de la Digamos que dieron dos pesos Te quedan siete pesos De los siete pesos Da tu sed acá Da a los pobres, da al que necesites, escúchame si esta enseñanza se diera o no las hubieran dado desde chiquitos miren otro cantar fuera nuestra vida, porque entre más demos, más recibimos y entre más recibimos, más damos, y entre más damos más recibimos, y entonces entramos en un ciclo de Dios Y no en un ciclo del diablo donde dice Yo recibo y yo retengo Y porque te voy a dar Entonces ¿sabes qué? Te pasa lo que Adán Cuando fue expulsado Del paraíso, dice Vas a trabajar y con el supor de tu frente Y te va a costar Y te va a costar sacarle frutos a la tierra Pero cuando entras En la bendición del dar Entras en el ciclo de Dios, ah, ok, y Dios te empieza a ver, das, yo te doy más, y das, y das, y das, pero muchas veces entramos en, en, ¿por qué no? Es mío, mira, yo lo he escuchado una y otra vez, y hasta me lo han dicho a mí, eres un tonto, eres esto, o el otro, ya te lavaron el coco, pero sabes que yo he comprobado que una vez más, y una vez más, y una vez más, la fidelidad de Dios en el cual cuando tú das, recibes más. Y entonces das más y recibes más. Y yo he visto porque lo he hecho y lo confieso y me arrepiento y el Señor lo sabe y lo puedo hablar plenamente delante de ustedes que ha habido veces que yo he retenido mi mano. ¿Y sabes qué? Me he ido como en feria. Y como en feria de pueblo. Fea, ni siquiera bonita. O sea, me he ido mal, ¿entiendes? Yo no te puedo hablar de algo que yo no, yo no haya vivido, ¿Sí? Cuando yo veo que, y siento de mi parte de Dios, esto es, esto es, esto es, ¿sabes qué? Dios puede ser lo que más me guste. Puede ser a lo mejor algo tan preciado, algo que anhelé por tantos años, algo que puede ser lo que sea, pero cuando yo obedezco, hay bendiciones hacia mí, hay bendiciones hacia mí. ¿Lo entiendes? ¿Me vas siguiendo? sí Ocho niveles, ¿quieres aprender? No me voy a tardar las horas. Ocho niveles. Ocho niveles que relacionan el grado o la percepción del que da, qué tanto es sensible a las necesidades y sentimientos del receptor. En esa línea está formulada está, está, está, estos ocho puntos. El nivel 8 es el más bajo, el nivel 1 es el más alto. Empecemos por el nivel más bajo, quieren. Hoy vas a aprender a dar. Nivel ocho. Dando de mala gana y con un semblante como de limón. Agrio. Ah, pues tengo que dar. Ya me dijeron que es un mandamiento de Dios. Pues ni modo que, que, que desobedezca a Dios dar de mala gana es ciertamente mejor que no dar por lo menos estás dando algo ¿no? pero ¿cuántos de nosotros de repente hemos dado de mala gana? muchas veces ¿por qué tengo que dar? ¿por qué le tengo que dar a este? o a esta es que trabaje bueno, una cosa no es apapachar flojos, ¿no? Y ahorita vamos a, a, a entrar en, en ese tipo de cosas. Pero bueno, nivel 8, dando de mala gana o con un hábito semblante. Por eso ocupa el, hasta abajo de la lista. Esta es la forma más baja de todas las formas de sedaca. Esta forma de dar es irónicamente, ¿sabes qué? Egoísta. Porque, pues, no, o sea, pero espérame, no, no quiero... No, espérate, hasta te sientas más así, cruzas la pierna para que no salga la cartera y las mujeres agarran y con las piernas amarran la bolsa, ¿no? O, o no sé, ¿no? Es irónicamente egoísta. ¿Sabes qué? Esta forma de dar no está motivada por un verdadero cuidado o amor, sino es porque pues, no tengo que hacer, me obligan a hacerlo. Mejor me voy a cambiar a otra iglesia, a otro grupo donde no me pidan ni, ni un cacahuate. ¿Tú sabes que Si tienen la misma palabra de Dios que tú y yo tenemos hoy, ¿sabes qué? Es la misma palabra. No está motivada por un verdadero cuidado o amor, sino por un sentido de culpa u obligación. Está bien dicho, obligación. Porque me siento culpable. Pues sí, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues bueno, pues ahí he hecho. pues sí, total, hermanito, pues ahí de culpa o obligación, la verdadera sedacá es acompañada de palabras cálidas y gentileza. No es... Mira, mejor ni de ¿Sabes qué? O sea, ¿es bueno de esta forma de dar? Pues, mejor no de ¿no? Si vas a estar obligado, mejor no de que ¿Ok? Ese es el nivel 8, es el más bajo. Dice el Salmo 28, 3 y 5. ¿Está yo Señor llueve sobre nosotros, gracias Señor y, y ahorita viene un versículo que me encanta, dice Salmos 28 del 3 al 5 dice no me arrebates juntamente con los malos escúchame lo que dice, no me arrebates juntamente con los malos ni con los que hacen iniquidad los cuales hablan paz con sus prójimos pero la maldad está en su corazón O sea, ¿qué quiere decir? que estás dando? Y, ¡ay, sí, sí, sí, sí, sí! Y es una sonrisa, así como la Barbie, o sea, que, que está conectada, o sea, si ¿sí vieron esa película? De Toy Story hasta el final sale la Barbie, en el creo que es Toy Story 2, sale la Barbie, ¡ay, ya se fueron todos, ya se fueron todos! ¡Ay, qué cansado! ¡Qué bárbaro! O sea, así estás, no vienes, te conectas, te enchufas, prendes la sonrisa con gate y te, así, estás así y, ¡ay, sí, sí, doy! Pero en tu corazón, dice, pero la maldad está en tu corazón, dice, y fíjate lo que dice, esto es fuerte dales conforme a su obra órale dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos del Señor, ni a la obra de sus manos Él los derribará y no los edificará, órale ¿qué quiere decir esto? ¿sabes qué? Dios está viendo tu corazón, Dios está viendo tu corazón Dios está viendo tu corazón Él sabe cuando das o no das de corazón. Así que a mí me puedes engañar. A todos los que estamos aquí nos puedes engañar. Pero a Él no. Está bueno, ¿verdad? Salmo 28, 13 y 5. Pasamos al nivel 7. Ok, nivel más bajo. Cuando das como limón, agriamente. ¿no? Nivel 7. Dando, fíjate, dando menos de lo que realmente puedes dar. <risa> y vamos en el nivel 7, ¿eh? O sea, digo, bueno. Nivel 7, dando menos de lo que realmente puedes dar. Pero haciéndolo a gusto. Ok, pues yo estoy contento, estoy bien, me gozo, si quiero ayudar, qué bueno. Pero mañana tengo que pagar este, mañana tengo que hacer este, mañana tengo... No, sabes qué, no. Bueno, te iba a dar 10 pesos, mejor te doy 3. <risa> Estamos aprendiendo a dar, ¿ok? Yo quiero que aprendan a dar. También es bueno, estás dando, ¿ok? Sabes que el beneficio de una respuesta amigable es tan poderosa. Una respuesta amigable es es es tan poderoso que sabes que el mundo lo utiliza muchísimo y tenemos una prueba y tenemos las cosas para Haití. El mundo lo utiliza para grandes causas. Sí, ¿saben qué? pasó esto en Haití y está bien, qué bueno quedamos pero a lo mejor llegas al súper y dices, bueno, compro dos grupos de agua o nada más compro una, no, pues compro una porque también tengo que comprar este, frijoles y... entonces ya te pierdes en eso ¿sí? pero esto se aplica a personas o asociaciones a una situación de emergencia si tú no te sientes listo para tomar el compromiso Fíjate, esto es bien importante, si tú no te sientes listo o lista para tomar el compromiso de conocer las necesidades de alguien más, si tú no te sientes listo hasta que completes esa necesidad, necesitas que Dios trabaje en ti. ¿Por qué? Porque yo no puedo ayudar nada más a medias, tengo que dar todo si estoy dando todo lo que soy, todo lo que soy, pues bueno, ya que más quieres, Dios. ¿sí? Pero no das a cuenta gotas. ¿sí? Y cuando das, aquí hay otro punto importante de ser acá, tú puedes expresar un interés genuino y una empatía hacia él. A lo mejor tú ya estás dando todo, pero si sabes que ya no te puedo dar pero sabes que estoy contigo de verdad. O sea, de veras, sigo contigo, estoy contigo No importa lo que pase, estoy contigo Y fíjense, no se enfoquen a dar cosas físicas Estoy hablando de cosas físicas Acuérdense que es consejos, acuérdense que es palabra conocimiento eh, Muchas cosas, sí Una sincera expresión de cuidado Puede satisfacer a la persona A la persona que tú le estás dando esa expresión Puede darle la fuerza de continuar Aún si tú no puedes Le da a esa persona una, Un empuje emocional A seguir si, Aunque tú no puedas O sabes que O no estés dispuesta a cubrir su necesidad completamente Pero sabes que si tú lo impulsas Esa persona avanza Este punto El punto 7 Estás dando Con gusto pero realmente no estás dando todo lo que puedes dar. Todavía Dios tiene que trabajar en ti. ¿Ok? Las madres, ¿qué podemos decir de las madres? Las madres lo dan todo. ¿No? Jamás. ¿No dan todo por sus hijos? O sea, ese es un buen ejemplo a seguir. Son doctores, arquitectos, este, paramédicos. no gracias a Dios por las manos y no es días de mayo proverbios 21, 26 y aquí está la diferencia entre el pensamiento que hay hoy en día con el pensamiento de Dios dice hay quien todo el día codicia pero el justo da y no detiene su mano y el mundo lo que te dice es Codicia, codicia, codicia. Es mío, es mío, es mío. Pero sabes que la justicia de Dios cuando está en ti, cuando tú obedeces el mandamiento, tú das y no detienes tu mano. ¿Ok? ¿Si ¿Sí me siguen? Vamos al punto 6, nivel 6. Ahí vamos subiendo. Ahora das generosamente. Pero sabes qué? O sea, das generosamente, pero solo hasta que se te pidió. ¿Qué quiere decir esto? Que estás viendo la necesidad y no haces nada. No haces nada. Está cañón, ¿no? Hasta que me diga, pues por lo menos que le cueste. ¿No hemos dicho eso? dando generosamente pero solo después que se te pidió mientras que es ciertamente preferible el ser proactivo o sea, es preferible ser proactivo ¿qué significa proactivo? que no me espero que yo hago las cosas, no me espero a que me digan sino sabes que yo hago las cosas y voy un paso adelante ser proactivo, pero al final ¿sabes qué? lo importante es que no des un hombro frío al que se acerca por tu ayuda ¿sabes qué? tú no puedes saber ¿Qué difícil, laborioso y penoso puede ser para esa persona el pedirte un favor? ¿No te ha pasado? O sea, que cuando tú te acercas a alguien dices que necesito algo, pero qué pena me da... Tú que puedes dar, tú no sabes Qué difícil es el que alguien te está pidiendo El favor y qué tan desesperantemente Es para esa persona Contar con tu respuesta y aparte Con tu respuesta amable <risa> Pues que te crees No, ¿por qué? Y la otra persona le costó Un mundo poder decir Oye, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Por qué crees? No, hombre, así, fíjate Y le echas un pero todo, una letanía Y después, bueno, te ayudo está bien, pues ya que, ya me dijiste pues ya, lo tengo que hacer ¿no les ha pasado así? iglesia, no deben de ser así, por favor no sean así sean proactivos vayan un paso más métanse con el Señor de tal forma que puedan ver la necesidad ¿sabes qué? a mí me encantaría que todos ustedes puedan ver mi necesidad, a mí me encantaría ver la necesidad de cada uno de todos ustedes, ¿sabes qué? y, y, y de lo que tengo darles ¿sabes por qué? No por convenciero, sino porque les amo, amar al prójimo. ¿Saben por qué? Porque tengo temor de Dios. ¿Ven cómo se compaginan todos? Nivel 6, dando generosamente, pero solo después que se te pidió, tú no sabes qué difícil es para esa persona acercarse. Nuestra sociedad hoy en día tiende y nos anima a decir no. No a las demandas y peticiones de los demás. Nos hace ver que somos, ¿sabes qué?, unos tontos o débiles si atendemos a la necesidad de los demás. Eso es lo que nuestra sociedad hoy en día, ¿sabes qué? Por eso la corriente, la cultura del reino va en contra, en contra, va en contra. De lo que el mundo dice hoy. Sabes que a mí no me importa que me llegan tonto. A mí no me importa que digas Sabes que cómo cómo estás dando tu patrimonio, cómo estás cómo, cómo, es que no no estás guardando para ti. Sabes que mi refugio, mi sustento no viene de las cosas de este mundo. Viene de mi Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. En esa confianza debes de estar. En esa confianza debes de entrar y, y decir y por eso das. Porque mi confianza está puesta Veo más alto No veo este planetita azul en el sistema solar Con esta sociedad, con esta economía Veo al rey de Reyes, señores, señores Temor de Dios Mis ojos están puestos en el Que es digno de admirar Y cuando vuelto abajo Oh, qué necesidad Doy de lo que tengo Doy de lo que soy El mundo te dice que tienes una naturaleza débil, pero ¿sabes qué? Yo te digo que en Dios tú eres fuerte, y el mundo va a quedarse pasmado de la bendición de Dios sobre ti cuando tú aprendas y entres en esta dimensión de dar. La... Va a haber un señor que, oye, pero si sí, sí, prácticamente estás dando, y, y ahora... Se va a quedar así con la boca abierta Porque estás dando Proverbios 28-27 El que da al pobre no tendrá pobreza <risa> ¿Por qué a veces somos pobres Porque no damos Porque retenemos nuestra mano Porque no obedecemos sus mandamientos Y es un mandamiento dar Entiéndeme Tiene que ser algo Quieres ver cosas distintas en tu vida Las cosas distintas No puede ser algo, igual. Este año no es igual. Sin límites. Haz cosas que nunca has hecho para que obtengas cosas que nunca te imaginabas. Ni ojo vio, ni ojo escuchó. Son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, pero no entendemos que tenemos que entrar en la dimensión de dar y darnos. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. De necesitaba me volteó para acá. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Dios perdónenos. Nivel 5, ¿quieren seguir o ya le paramos están aprendiendo cómo dar? Nivel 5, ya vamos para arriba. Le vamos subiendo al calor. Nivel 5. Sabes que este nivel me encanta, pero no es suficiente. Nivel 5. Dando antes que se te pida. <risa> dando antes que se te pida. Eso habla de una sensibilidad en el espíritu para dar, para ver la necesidad. Aprende hoy a anticipar las necesidades de los otros aún antes que se te acerquen. Aprende, desarrolla eso, sabes que tú y yo con todo lo que traemos de enseñanza de este mundo, sabes que tenemos cauterizada nuestra conciencia con respecto a la necesidad del otro, el chorro del mundo va en esa dirección, la dirección de Dios va contraria a eso, tenemos que tener desarrollar esa habilidad, así como el deportista agarra y se pone a entrenar y el pianista se pone a estudiar horas y horas y horas y el músico y demás y todo horas para llegar a ser virtuoso así debemos entrenarnos y ensayarnos enseñarnos y ensayarnos y hacer todo lo que tenemos que hacer para desarrollar esta habilidad de anticipar no esperes al comportamiento pasivo que es autodestructivo si sí, sí, sí me, sí me agarraron, no esperes al comportamiento pasivo, o sea, no te esperes ahí, a ver, bueno, pues ya que me digan, y si no me dijeron, uy, qué bueno que no me dijeron, porque no tengo que dar esto, o no tengo que dar consejo, o no tengo que dar palabra, o no tengo, o oh, no tengo, no, no, no, porque es mío, yo, yo, yo, yo, yo. es autodestructivo, ¿sí? no esperes a escuchar el lamento de ayuda, No esperes escuchar el lamento de ayuda Para pararte Y entonces sí ofrecer ayuda Y ofrecer tu mano oh, Es que no saben Hermanos, es que no saben Miren, es que tengo necesidad Oh, ¿sabes qué? A mí me choca eso Porque quiere decir Que si en una iglesia Alguien se para y piensa Hermanos, por favor, ayúdenme Esto es súper Porque nadie de los que estamos aquí Pudimos ver antes su necesidad Y llegar y decirle Tren, hermano, ten esto Dios me dijo que te lo diera. No sé por qué Pero Dios me dijo Y no sé si qué quedas es que yo estaba orando ¿no quieres eso para tu vida? o sea yo no quiero una conversación que viene aquí y sabes que hay esta necesidad sino sabes que todas las necesidades son suplidas porque tenemos el mismo espíritu y estamos conectados en el mismo espíritu de Dios y sabes que el espíritu de Dios está viendo la necesidad de cada uno es consejero es un cuento, es bálsamo es, estamos conectados No te esperes a escuchar el lamento de ayuda para pararte y ofrecer ayuda, no limites, no limites tu acción solo con aquellos que te caen bien, no limites tu mano, no extiendas nada más tu mano a los que te caen bien, dice la palabra, eso hacen los gentiles, eso hacen los hipócritas, eso hacen los fariseos, o sea, eso hace toda la gente tú no eres toda la gente, tú eres hijo e hija de Dios. No limites nada más Esa ayuda a los que te caen bien Si no sabes qué, busca oportunidades Busca oportunidades, búscalas Búscalas, tienes que moverte Tienes que buscarla, a ver, te falta la otra baqueta Yo te pongo la otra baqueta ¿Qué tienes? ¿Qué, qué necesitas? ¿Estás bien? O sea, ¿qué tienes? Oye, tu semblante se ve mal ¿Tienes que ore por ti? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Tienes que estar así, así como La ardilla de De, de, de, de, de, de, de, de. La era del hielo, está, está ansiosa, está ansiosa por la, por, la, por la avellana. Así debes de estar, ansioso por buscar la necesidad del otro para poder suplir, porque entre más des, más recibes. Y esta predicación se llama scratch. Tienes que ser un scratch, buscando la necesidad, buscando la avellana, rascando. Y no importa si se vienen los hielos si te quieren aplastar Tú traes la avellana ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿Qué? Ah. Es bellota, perdón Bueno, avellana, bellota No es Ustedes entendieron, ¿no? Jeremías 17, del 7 al 10 Me encanta Jeremías El profeta Jeremías, Antiguo Testamento, Jeremías 17, del 7 al 10, dice, bendito, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será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 Yo, el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto habla de dar y de darnos. ¿Quieres ser árbol plantado? Que vengan las sequías y te hagan... Que venga la sequía de economía, que venga la sequía de sequía normal, que venga, lo que venga, ¿sabes qué? Dice, tu hoja va a ser verde. ¿Y sabes qué? Porque dice que el Señor escudriña tu mente, prueba tu corazón para darte a cada uno según su obra. Por eso a mí me puedes engañar. ¿Y? Pero Dios no. ¿Quieren pasar al nivel 4? Nivel 4. Y esto es bien importante. De aquí empieza así como que a subir el calor. Nivel 4. El receptor, o sea el que recibe, conoce al que da. Pero el que da no conoce al que recibe. vamos subiendo de nivel, ¿eh? de dar, el receptor, o sea el que recibe el don, el bien, el dinero, lo que sea, conoce al que le está dando, pero el que está dando no conoce al que recibe, en los, cinco, en los niveles 5 a 8, o sea del 8 al 5, el receptor y el que da ambos se conocen, Sí. ambos se conocen, pero aún cuando la ayuda es hecha, aún con la más alta sensibilidad y alegría por ayudar, esta es una relación de superioridad y entonces el ego del que da es gratificado y el receptor puede sentir vergüenza e inferioridad por su dependencia. ¿Si ¿Sí entiendes eso? Pero en este nivel 4, la sed acá, La justicia es hecha de una forma en la que el receptor conoce la identidad de su benefactor pero permanece anónimo a él, en este caso el que da, el que da se siente más humilde porque no sabe ni a quién está dando, no puede llegar alguien a pararse y, y de repente darse un pavonezo, yo te di, si uno no pasa eso, si ¿Sí pasa eso, claro que pasa, imagínate ahí, no aquí en la iglesia porque aquí no pasa en la iglesia, en las iglesias no pasa aquí todos no somos santos y buenos nos, nos amamos, nos agarramos de la mano y cantamos we are the world, we are the children o sea, aquí no pasa pero imagínate ahí en tu escuela, en tu trabajo en el medio donde tú estás que empieces a aplicar esto ¿no crees que va a impactar a tu alrededor? El que da se siente más humilde, ya que no está en conocimiento a quién le está dando. Sin embargo, el que recibe, fíjate, el que recibe no está guardado de sentirse inferior, ya que conoce quién le prestó ayuda. Entonces, de repente, si tú das y no sabes a quién le estás dando, de repente ves que, por ejemplo, Linda agarra y, se pasa y, y pasa y pasa. ¿Qué le pasa a esta, no? Y con una sonrisota así y, y hola y cómo estás y, y qué gusto y ah, ¿por qué? Porque la persona que recibió sabe quién le dio, pero otra persona, pues, ¿qué, ¿qué onda, ¿Qué le pasa, no? O sea, la persona que recibió todavía sigue sintiéndose un poquito inferior, ¿ok? ¿Es el punto? ¿Qué nivel estamos? Cuatro, ¿ok? El que da en este punto se siente más humilde porque no sabe quién está, ¿ok? Nivel 3. Nivel 3. El que da conoce al que recibe. Pero el que recibe no conoce quién le da. O sea, esto es contrario al anterior. ¿sí? En este nivel de SEDACA es lo contrario al nivel 4. ¿sí? Aquí yo que doy si sí sé a quién le estoy dando, pero el que está recibiendo no sabe quién le está dando. Ajá. Aquí el ego del donador tiene materia, si tú no estás bien en Dios, tiene materia para expresarse, siendo que el que da conoce quién recibe su generosidad, pero hay un espacio así, muy una puertita abierta para sentirse en un nivel mayor o dominante sobre el que recibe, pero el que recibe, el beneficiario, no sabe quién le dio, entonces su dignidad es guardada. A menos que el que dio diga, te gustó, <risa> tapado de verdad, o sea, <risa> pues caes en cuenta que se fue, ¿no? Entonces el que da, a pesar de que conoce a quién le dio, no debe decir impío, con eso está guardando la dignidad de la otra persona. Acuérdense que el eje fundamental de este mandamiento cuál es guardar y preservar la dignidad y el honor y la autoestima y todo lo que viene ahí de las otra persona. El hecho de que este nivel 3 sea mayor que el 4, pues podríamos ponerlo al revés o como quieras, pero ¿sabes por qué está puesto en el nivel 3? Es porque tú y yo, como hijos de Dios, debemos ver las necesidades de, de los otros. Y debemos de ver esas necesidades de los otros como mayores que las nuestras. Por eso está en el nivel 3. Y eso es bien. Siempre ves tu necesidad mayor que la necesidad del otro Y es más, hasta las comparas y dices No, a mí me va como más en feria que al otro Pero cuando tú empiezas a entrar en la dimensión de justicia Y que eres un agente de Dios para ministrar, para dar justicia de Dios Y como mayordomo de todas las cosas que Dios te ha dado para dar Cambia tu forma de ver, tu forma de hacer tu forma de sentir, tu forma de pensar y entonces empiezas a ver la necesidad de mi hermano mayor que la mía amar a tu prójimo es como encaja a todo, a Dios no se le va nada debemos ver las necesidades de los otros mayor que la nuestra, antes de considerar fíjate, antes de considerar las posibles desventajas para nosotros no te has puesto a pensar, es que si le doy empiezas a hacer cuentas Y me voy a quedar sin. Y ahora no voy a poder. Y ahora empiezas a hacer cuentas. Y sabes qué? Se va a oír feo, pero quiero decirlo. Dios no es un Porque tú eres un Es la verdad o sea, no contemos, considera mayor la necesidad de tu hermano que la tuya, y no veas antes las desventajas, ¿sí?, tanto en lo material como en lo espiritual, es que si le digo una palabra, ¿y que me va a decir?, va a pensar, y entonces yo, ¿y ¿sabes qué?, si tú estás sintiendo decir algo, si estás, sabes que estás viendo que él se está desviando, y tú lo estás viendo, tú tienes la obligación, Moral, espiritual y como hijo de Dios de Decirle, ¿sabes qué? Pa, pa, pa, pa. Ya si no quiere, pues es decisión de otra persona Pero tú tienes la obligación, ¿ok? Estamos en el nivel 3 Mientras que es ciertamente importante El evitar el ego y la arrogancia En la medida de lo posible Fíjate, es más importante Salvar la dignidad de alguien más Estamos por terminar. Nivel 2. ¿Quieres entrar al nivel 2? Estamos aprendiendo a dar. Nivel 2, Dar anónimamente. Donde el que recibe no conoce al que da. Y viceversa. Es uno de los mejores lugares donde podemos estar. ¿Sabes qué? Por favor, dale esto a él. Y no le diga. ¿Quién me dio esto? No te puedo decir. <risa> Dale gracias a Dios. Y así, ni se me sube el ego, ni el otro es tenido en su dignidad. ¿Entiendes la importancia? Nivel dos. Nivel dos. Recibir anónimamente y mutuamente se la acá quita mucho el sentimiento de estar en una fila esperando a recibir sino de repente, pum, te cayó así de donde ni, ni te lo esperabas, ¿sí? Es mucho mejor cuando brindamos ayuda a otros inconscientemente, fíjate, inconscientemente, tenemos que entrar en iglesia, en esa dimensión de poder dar inconscientemente, ¿qué quiere decir? Que no lo razono, no lo pienso, está tan inherente en mí, está tan arraigado en mí, está tan fuerte en mí, que ya lo hago como si como la rutina de lavarse los dientes bueno, los pues que se lavan los dientes <risa> es algo ya que está tan en ti ¿qué haces cuando te levantas? ¿qué es lo primero que haces? yo te voy a decir ¿qué es lo primero que hago? yo oro y yo me echo de rodillas no, no, no. ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas y ya me echo ¿sabes qué hago yo? y hoy no lo hice por cierto <risa> porque me acosté tardísimo preparando esto Y que lo estaba recibiendo de Dios, estaba chiquito. No, Pero sabes qué, y no lo hice hoy, me pongo mi anillo. <risa> Pero bueno, me acosté tardísimo y me levanté a Pero me pongo mi anillo de casado. Eso es lo primero que hago. Todos los días, menos hoy. Pero eso es lo que hago. Sí o no. La estrella me dice, ¿te dormiste con el anillo de casado? No. O sea, me lo quito para dormir. Y lo primero que hago cuando abro los ojos, chita, me lo pongo. En mis sueños En mis sueños soy libre pero, pero eso es lo primero O sea, que sea tan inherente en ti O sea, que lo estás dando Inconscientemente Ya no lo piensas Lo ves y ya ni lo pensaste Y sigues al que sigue Y sigues al que sigue Y ya no pensaste cu a ¿Cuántos les he dado? Qué bárbaro, qué bueno soy yo ¿eh? No, ya lo haces tan inconsciente Y lo haces tan así Está tan en ti que cuando nos damos a otros tan completamente, ¿sabes qué? Tu ego, tu ego se funde con el ego de la otra persona. Y entonces ya nadie se fija si sí si, dio o no dio, si esto y la otra vez yo soy más, tú eres menos. O sea, se pierde eso. Tu ego se funde con el ego del otro. Y ya, nadie se da cuenta, o sea, como, de, como en matemáticas, ¿no? Que dicen signos iguales. A ver. ¿Se va, ¿Sí? ¿No? Nadie sabe matemáticas de aquí. <risa> bueno. Recibir anónimamente. ¿ah? Dar anónimamente. Nuestro ego se funda con el de ellos y nadie está consciente de ser superior o inferior. ¿Quieres llegar a ese nivel? Yo quiero llegar a que en esta iglesia... En este cuerpo de Cristo Seamos un ejemplo a los demás Porque estamos tan nosotros Tan inmersos En el dar, en el amar a Dios En el temor a Dios, en el amar a nuestro prójimo En la santidad En, en, en todo eso Que digan, esos, ¿qué rollo con eso? ¿Quieres pasar al nivel 1? ¿Quieres subir al nivel 1? Pues nivel 1, el más alto ayudando a alguien más a ser autosuficiente, esa es la suma de todos los demás, porque estás viendo la necesidad, eres sensible a la necesidad, puedes ser anónimo y entonces lo ayudas a que sea autosuficiente. Las más básicas necesidades de un ser humano, ¿sabes cuáles son? Sentirse que es requerido y sentirse que es capaz. Todo gira alrededor de eso. Si tú te sientes requerido y te sientes capaz, ¿no? puedes hacer lo que quieras. Pero si alguna de las dos falla, entonces te sientes y te vas, te vas desinflando. Entonces, la más alta forma de justicia de dar, de darse es ayudar a alguien más a Encontrar, por ejemplo, un trabajo Oye, esa persona no tiene trabajo Yo sé que tengo una palanca por acá Oye, ¿qué este, con esa persona? Ay, pero me cayó del cielo, sí, me cayó del cielo Yo, bien para esto O ponerle un negocio ¿Por qué no le pones un negocio a alguien? Si Ni siquiera conoces mi situación Si apenas me alcanza para mí Pues precisamente ese es el problema Estás pensando que nada más te alcanza para ti ¿Por qué no le pones un negocio a alguien? ¿Por qué no le ponemos un negocio a alguien? Mira ya estás tinturando Mira diga a esa persona que está Que se haga cargo. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás preservando la dignidad de la persona Pero al mismo tiempo Por eso es el nivel uno Lo estás transformando A esa persona Necesitada En una persona Con capacidad para dar A otros ¡Qué milagro! De una persona que está A una persona Que dice, wow De repente ya tengo Ahora, ¿dónde puedo dar? Porque de gracia Recibí ¿entiendes la palabra de Dios? ¿entiendes por qué Jesús también habló mucho de esto? igualmente si tú estás en la posibilidad de dar un consejo o de guiar a alguien, es importante cuando tú das ese consejo, cuando tú estás esto, porque hablé de negocio, hablé de, de, de un trabajo, pero tú también puedes dar un consejo o guiar a alguien, es importante que tú insistas a esa persona que tenga la confianza en su propia habilidad. ¿Sabes qué? Muchas veces cuando damos un consejo, pues sí, es que tú también eres así, no, pues es que, pues como no, si eres un flojonazo, pues es que, ¿sabes qué? No, tú puedes, tú tienes habilidad, eres hijo de Dios, Eres comprado por la sangre de Cristo Tú puedes hacerlo ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Vámonos! ¡Lo animes! E insistas que te confianza en su propia habilidad Para encontrar solución a su dilema Y no se lo pase ¡Ay ayúdeme, ¡Ayúdame! Si no sabes que tú puedes ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Agárrate! ¡Tú hazlo! ¡Ah, ah, ah, ¡Avivamiento! Eh, y ¡Tantas cosas! que de... ¡Tú puedes! Soluciona tus dilemas Y sabes que, tú puedes ser Una fuente de fuerza para otros ¿Yo? Sí, tú Tú puedes ser, tú puedes hacerlo Tú puedes levantarte Eso es ser acá, eso es dar Eso es justicia Cuando tú puedes llegar a ese nivel Sabes que vamos, vamos, vamos Y levantas una persona y la transformas De necesitado a una persona que puede dar Como tú estás dando Por eso decía Pablo, véanme a mí Hagan lo que yo hago, lo transformas. La palabra dice con la vara que midas serás medido, y muchas veces lo aplicamos, o más bien todas las veces lo aplicamos con cosas este, pues mira, si lo haces mal, pues mira esto, mira, si criticas es esto, pero sabes que también se aplica al dar, con la vara que midas serás medido. En tu vida, tú y yo enfrentamos muchas situaciones Donde dependemos de la bondad y generosidad de otros Para pasar estos tiempos difíciles ¿Sí o no? La forma en que alcanzamos a otros Cuando la bendición está a nuestro lado Va a determinar, escúchame bien La forma en que alcanzamos a otros Cuando la bendición está de este lado de la cancha Va a determinar cómo Dios Y cómo toda cómo, cómo esa bendición Te va a tratar en tu momento de necesidad ¿Qué quiere decir? Que cuando la bolita está de este lado de la cancha Va a determinar de qué forma Tú estás dando Cuando llegue un momento En que tú estés del otro lado de la cancha Con necesidad ¿Cómo quieres recibir? Como diste. ¿Cómo quieres recibir? Como diste. Sed acá Es de hecho un ciclo Los dones que damos A los demás Llámese lo que sea, llámese dinero, llámese cosas materiales, llámese azúcar, ¿verdad? llámese cereal, llámese o sea, lo que quieras, consejo, palabra, lo que quieras. Es un ciclo. Los dones que das a los demás eventualmente regresan a ti. ¿Quieres más? ¿Quieres tener más? Da. Y no des, no acortes tu mano. No lo hagas con un corazón así, sino da, da de lo que Dios te ha dado. Además, Dios, escúchame bien, Dios, y esta es una palabra para ti hoy, Dios está agudamente sintonizado, escúchame agudamente, sharp, como dicen así, bien, bien, bien, así, como maquinita, bien trabajando, Dios afinadito, Dios está agudamente sintonizado a tus pequeños actos de bondad eterna. Mira, cuando tú y yo hacemos un pequeño acto de bondad y ternura, damos de nuestra risa, de nuestra amabilidad, de lo que Dios nos ha dado, de los bienes o de la palabra o de la sabiduría que Dios te ha dado. Mira, Dios así, mira, pero le llega, pero ¡tum! está pero bien sintonizado, dice, y entonces Dios a lo mejor puede estar volteando para otro lado y de repente agarré, voltea su mirada y dice, ¿quién está dando bondad? ¿Quién está dando ternura? ¿Quién se está dando ¿Quieres ver los ojos de Dios sobre ti? Da. Dios está agudamente sintonizado a nuestros pequeños actos de bondad y ternura. Nuestros actos de ternura y de bondad, de dar, estimulan, escúchame, estimulan la bendición de Dios para bañarnos, así como llovió ahorita, para bañarnos desde arriba hasta abajo a todos nosotros con bendición tanto al que da como al que recibe. ¿Quieres ser bañado en la bendición de Dios? Si quieres ser bañado Da Mateo 5.42 Al que te pida Dale Y al que quiera tomar de ti prestado No se lo rehusas ¿Qué está hablando Jesús? Deuteronomio Por eso Jesús no vino a abolir la ley, vino a darle un mejor sentido. Porque es su misma ley. Al que te pide, dale. Mateo 10, del 7 al 8, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste. Dad de gracia. Por eso lo mencioné. ¿Qué has recibido de Dios? Amor, misericordia, perdón, restauración. Dad de lo que... No nada más es dinero, no nada más son bienes, es todo. De gracia recibiste, es de gracia. Lucas 3, del 10 al 11. La gente le preguntaba a Juan el Bautista diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo Juan les dijo el que tiene dos túnicas dé al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo el reino de Dios se ha acercado oye pero pues, si es mi túnica marca eh, uh, Abercrombie y son dos padrísimas y la encontré en los dos colores que a mí me gusta pero pues yo veo que a mi compañera no, pues, pues allá ella que ahorre Lucas 6, 38. Dice, da, dice, os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Ahora yo lo voy a voltear. Si yo estoy recibiendo una medida buena, apretada, remecida y rebosando en mi regazo, quiere decir que yo di en la misma medida, por lo menos. Pero siempre la, lo vemos así en el sentido de que, venga, se da acá, se da acá, ¿sí? Pero quiere decir que por lo menos yo hice eso mismo, di una medida buena, apretada, remecida y rebosando, porque dice, dad y se os dará, porque con la misma medida con que medí, medís, os volverán a medir. O sea, yo mido una apretada, rebosada, recibo. Hechos 20, 35 Y estoy a, con citas del Nuevo Testamento Porque igual hay gente que dice No, es que tú predicas del Antiguo Testamento Es que el Antiguo y el Nuevo es lo mismo Es la palabra de Dios Hechos 20, 35 Dice, en, está hablando En todo os he enseñado Que trabajando así Se debe de ayudar a los necesitados Y recordar las palabras Del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar Que recibir Será acá. Más bienaventurado es ser acá. Que será acá. ¿Sí? Segunda de Corintios 9, del 6 al 11, dice, está hablando Pablo, dice, por esto digo. El que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con cara de limón agrio, ni por necesidad o por conveniencia, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia afin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, su sed acá permanece para siempre, el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, ¿de tu qué? de tu justicia de tu sedacá Aumentarán los frutos de lo que tú des para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad otra vez la palabra liberalidad o sea libre ¿cuál es el nivel dos? el que tú das anónimamente libremente nadie sabe nadie supo pero ahí está con liberalidad, la cual procede por medio de nosotros, acción de gracias a Dios, sabes que cuando das en esa libertad, cuando te das en, es, en esa forma, sabes que hay? hay una acción de gracias, gracias Dios porque me permitiste ser agente de tu justicia y esa es la mayor satisfacción quieres sentirte bien, esa es como te debes de sentir bien, no, mira qué bien le di, mira qué bien le quedó el traje que le regalé, mira qué bien, mira mira, mira, no, lo que debes de hacer es decir, gracias Por permitirme ser agente de tu justicia. Amén. Esto me encanta. Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipo. Escúchame bien lo que le dice. Yo quisiera, yo quisiera que alguien de veras un día nos escribiera una carta a, a, a la, la primera epístola a la iglesia de Aidi de Guadalajara, a los Guadalajarenses, Abyanos, los Abatanenses los azulitos <risa> yo quisiera que un día nos escribieran así ¿quieres que un día te escriban así? mira, escucha lo que dice está escribiéndole Pablo a, los, a la iglesia de Filipos y dice, sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación bien hiciste en ayudarme está diciendo en otras palabras dice, y sabéis también ustedes oh filipenses, oh guadalajarenses haitianos que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Yo quiero que un día me escriban esa carta y no por mi ego y, mira, no, sé, no, si no sabes que Dios porque estoy en lo que estoy, en lo que debo de estar, dice vosotros solos, pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades fíjate, no es para el reino para mis necesidades o sea, Pablo necesitaba ir a tesalónica y ellos, claro hermano, órale vete, qué quieres en el concord vete en el concord Me diste para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto, o sea, busco fruto en ustedes que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafronito lo que enviáis: de eso. olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios, ¿sabes que Cuando tú haces sed acá, cuando tú haces justicia, cuando tú das es olor faragante y sacrificio, acepto agradable a Dios entonces, entonces sí puedes leer el versículo que sigue, porque siempre extractamos este hermoso versículo y no vemos para arriba qué es lo que dice, entonces sí después de haber leído esto, puedes leer mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús siempre extractamos este versículo hermoso, Sí, Dios suplirá todas mis cosas, vienes a mi hermana y... el limonazo no, ven para arriba oh guadalajarenses mi Dios pues entonces sí suplirá Todo lo que os falta conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Al Dios y Padre nuestro sea gloria Por los siglos de los siglos, amén ¿Entienden qué es el acá? Hoy fue enseñanza Hoy no es predicación Hoy no es, ¿sabes qué? Si queremos entrar en el avivamiento Si queremos entrar en lo que Dios tiene para este año Debemos entrar en esta dimensión de dar, Debemos entrar en la dimensión de temor de Dios De amar a nuestro prójimo De vivir en santidad Oh Dios, entonces sí llévanos al avivamiento, llévanos, llénanos de tu fuego, llénanos, ¿sabes qué? Porque estamos caminando como tú quieres que caminemos en esta tierra, como iglesia tuya. Por eso digo, Espíritu Santo, no queremos ser una iglesia más, queremos ser tu iglesia, Espíritu Santo. Y esta es la iglesia que Dios quiere, dando, dando, temor de Dios, santidad, amando a nuestro prójimo. por último quiero leer regresar a Deuteronomio 15 del 1 al 6 si no les quedó claro o sea el mandamiento al pueblo de Israel el señor agarra y les dice en el 15 dice si no te queda claro que tienes que dar y que tienes que perdonar las deudas y que tienes que esto dice cada siete años hará remisión ¿qué? si, si alguien te debía cada siete años pues Tablas. ¿A cuántos no nos gustaría eso? <risa> Sobre todo a los que tienen tarjetas de crédito. Cada siete años. Me aguanto hasta el séptimo año. Telas, ¿no? Cada siete años a la remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonarás a, a su deudor todo aquel que hizo empresito, empres, empresito de, tu ma, de su mano. de su mano. Con el cual obligó a su prójimo. No le demandarás más a tu prójimo o a su hermano porque es pregonada la remisión del Señor. Hoy Dios está pregonando remisión en tu vida. Si tú das, Dios pregona sobre tu vida remisión de cualquier cosa. ¿sí? Porque del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviera tuyo lo perdonará tu mano. Para que así no haya en medio de ti, mendigo. En mi mano está que no haya pobres necesitados. Porque el Señor te bendecirá con abundancia en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, y a nosotros nos ha dado Guadalajara por heredad, entonces Dios nos va a bendecir aquí en Guadalajara para que la tomemos en posesión si escuchamos fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar y cumplir estos mandamientos que yo te ordeno hoy ya que el Señor tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho prestarás entonces a muchas naciones mas tú no tomarás prestado tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio ¡Gloria a Dios! Pero también extractamos estos versículos. Sí, prestaré, pero no me. Pero no entendemos. Dar, sed acá. Dar tenemos que dar y darnos. Ver la necesidad de nuestro hermano mayor que la nuestra. Y miren, si con los que estamos aquí empezamos a vivir en esa dimensión, Dios va a hacer grandes cosas.